porque ayer Quimza venció a Meguino como local 75-51, con un sí. buen partido de Natalia Ríos, que sumó 13 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes, pero quien también tuvo una buena tarea y sirvió para que Quimza se siga afianzando en, la en, el, en el primer lugar sí. de la Liga Femenina, Gisela Vega, que sumó 10 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia, y a quien ya tenemos en línea telefónica. Pero más o menos, ¿cuánto, cuánto sumó Gisela? 10 puntos, 7 rebotes. Un trojito, o sea, este, bueno, que nos cuente ella. ¿Cómo te va, Cicela? ¿Qué dices? Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Contenta de andar por Santiago del Estero. Bueno, bueno, bueno, bueno. Nosotros contentos de que puedas estar en la Liga Argentina este, una vez más y que, y que puedas jugar como lo estás haciendo en este nivel que estás demostrando. Eh, donde ya en tu primer partido fuiste doble doble figura Y en donde si Quinza tenía un buen equipo con tu regreso o con tu retorno eh, Realmente has realzado la, la categoría y la calidad de, del equipo de, de Quinza de Santiago del Estero Así que felicitaciones por esta vuelta y, y por la actualidad de tu equipo Bueno, muchísimas gracias eh, La verdad que al principio cuando hablábamos con, con Mauricio Eh, lo veía un poco oscuro el hecho de venir para esta fase porque la fecha no me cuadraba muy bien eh, no tenía tiempo pero bueno, eh, hubo buena voluntad por, por todas las partes hicimos lo posible para, para poder estar en el equipo y bueno, ha merecido la pena porque los dos partidos que jugamos en Buenos Aires los pudimos ganar con cierres ajustados pero el equipo me, eh, necesitaba esa victoria para permanecer ahí arriba así que eh, gracias a Dios recuperándome un poco Eh, hace una temporada larga en España eh, eh, Últimas semanas de viaje Incorporarme al equipo así de repente También eh, es difícil Pero bueno, eh, aporté mi miramiento de arena Y espero que, que todo esto sirva la pena para, para seguir creciendo como equipo Y como te dije antes Estoy muy contenta y agradecida de estar en Quimza Porque estar jugando una liga en Argentina Eh, larga, profesional como este año es un sueño para las jugadoras de, de, la, de la Argentina Bueno, obviamente que de, de tus palabras se desprenden que estás eh, muy a favor y nosotros también estamos de la de cómo se está efectuando de cómo se está llevando adelante la, la Liga Nacional Femenina eh, independientemente de la cantidad de equipos que este año fueron un poquito menos hay muchas vicisitudes en nuestro país, que no solamente es lo deportivo, también está lo organizativo, lo, lo, lo económico, las distancias son muy, largos, muy largas y a veces este, a los equipos les cuesta mucho por ahí poder participar. Pero evidentemente la llegada de jugadoras extranjeras, la llegada de jugadoras que están en el exterior, más la llegada de las jugadoras de la selección argentina, fortalece el desarrollo interno de, de, nuestro, de nuestro básquetbol. Eh, con respecto a otras ligas que vos o porque está jugando este, y que ha transitado. Eh, ¿Cómo la comparás? Eh, no, no hablo de la estructura en sí, sino hablo, porque esta es una, una liga, digamos, incipiente que recién están haciendo, hablo desde que la tomó la asociación de clubes, hablo de los básquetbolísticos, ¿cómo la podrías medir? Yo creo que vamos por buen camino en muchos aspectos, tanto en estructura, como dirigente, como básquet. Eh, es muy importante que hayan continuado porque el año pasado se hizo más corta, también vinieron extranjeras. Y este año apostaron a hacerlo un poco más largas y de nuevamente conservar extranjeras. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo, eh, hay que ser constantes y seguir trabajando. Eh, el nivel aún queda mucho por mejorar. Pero lo importante es comenzar con algo, eh, que confíen a nosotras, que, que le den mucho auge al, al básquet femenino, porque cuanto más apoyemos eh, la competencia interna, mejores serán los resultados a nivel internacional para la selección. Chicos. Gisela, ¿qué te parece el nivel de esta competencia? Más o menos venís contando lo que te parece a vos la competencia en sí, pero vos desde dentro, desde dentro de la cancha, ¿cómo estás viendo el nivel de juego? Ni un nivel más físico que táctico. Eh la verdad que es un juego muy muy rápido. Eh, por ahí yo estoy más acostumbrada Bueno, a nivel de Europa es más eh más mental, más organizar, más, todo más con pensar más todo, ¿no? Eh acá es más rápido, más más físico, pero bueno, eh, este es básquet y uno se adapta rápido, así que nos estamos trabajando nosotros ...los de Quinta para para poder estar ya a la altura del equipo y, y de la competición también. Bueno, vaya que están a la altura, ¿no? Son los líderes absolutos de esta competencia... ...invictos como local. Incluso en los papeles, Berazategui y Obras aparecían como los grandes candidatos. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, yo creo que es una competencia muy igualada. Eh, no sé, por ejemplo, el año pasado nosotros estábamos, no, no, no jugamos eh, la dios ni nada... ...entonces yo creo como que este año ahora estamos ahí arriba... Eh, la gente se alegra de ganarnos, como que son dos partidos contra nosotros son una final, eh, eso es lo que causamos este año, eh, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando, los equipos están muy igualados, y ahora lo más importante es quedar mejor posicionado para ganar la localía y, y a ver con quién nos toca los cruces. Bueno, fuiste una de las pioneras del básquetbol femenino que abrió fronteras, ¿no? que se fue a jugar al básquet europeo. ¿Cómo viste esta temporada en la cual muchísimas chicas han podido dar el salto? A Brasil, a Italia, a España, segunda, primera. Pero me imagino que contenta porque las chicas están creciendo y eso es muy importante para el básquet femenino, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Cómo no alegrarme, no? Porque la verdad que eso es un, un símbolo de que la gente trabaja bien, eh, una oportunidad que, que se nos abre en, de, de todas las competencias del mundo. Eh, es muy importante, contenta porque eso quiere decir que la gente trabaja bien acá en Argentina, la selección también y, y eso es muy bueno eh, además que ahora se va trabajando mejor con la liga acá y eso equilibra un poco así que yo creo que va a ser muy bueno para el crecimiento no solo de, del básquet femenino sino para que tengan buenos resultados a nivel internacional La última de mi parte eh, año mundialista ¿habrá Vega en selección o no? No, no, no, no Yo creo que es un ciclo que, que ya está cerrado, tanto de parte de la Selección como de mi parte. Eh, yo estoy agradecida a todos los años que, que la Selección me brindó y, y, y todo lo que soy, también soy en parte de, de que la Selección ha sido una vidriera para mí. Eh, les deseo lo mejor, la verdad que, que estoy con, con mis compañeras a muerte, lo, lo veo, lo sigo y siempre voy a estar agradecida y deseándoles lo mejor. Y cómo yo ves creo eso? Que Es un ciclo cerrado. ¿Y cómo ves hoy a la Selección? Yo lo veo bien, yo te digo, la, la, el hecho de que la competencia eh, sea más larga, más competitiva y que la gente de afuera confíe más en, la, en las chicas de en la Argentina hacen que, que nos podamos ir, salir y jugar esa competencia y con eso crecer entonces todo ese crecimiento después va a ir y, y lo podemos volcar a, a la selección Gisela Vega, con la que estamos hablando, entre Riana, hermana de Sebastián Vega Eh, también jugador de básquetbol profesional, de eh, 15 de Santiago del Estilo Le pregunto, señorita, porque estuvo muy bien el señor Santiago Ortega que le preguntó por la selección, pero le tengo que preguntar, ¿por qué es un ciclo cerrado? Si usted tiene un nivel muy importante, usted tiene un muy buen nivel, no nos sobran las jugadoras tan, tan eh, imponentes cerca del canasto, hay una decisión personal, hay algo que no te cierra, físicamente no estás, para mí sí. Este, ¿por qué? Eh, son muchos años muchos años de, de selección muchos años de de liga afuera eh, ahora engancho otra liga eh, creo que está, también hay un recambio generacional que está haciendo Cristian que ya lo marcó hace bastante tiempo y bueno, eh, creo que hay que dar también un paso al costado eh, si bien yo sé que sé, sé lo que soy capaz de dar a la selección pero también mentalmente uno viene desgastado y por ahí es eso, no sé si estaría al 100%, eh, la verdad que no lo sé, es algo que no sé si es más personal, por, si, por decirlo así, eh, pero también creo que, que cumplimos un ciclo, eh, hubo muchas idas y venidas con la selección, eh, siempre como que fue muy caótico todo, eh, que vengo, que no voy, que, que me llaman, que no me llaman, Siempre hubo algo y eso desgasta mucho. Eh, así que, bueno, yo creo que es mejor terminar las cosas bien antes de, de terminar algo malo que, que no merece la pena. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Una pena, una pena que, que no puedas estar porque realmente sos una jugadora importante, lo demostrás, este, haces una gran diferencia cuando venís a jugar acá en la Liga Nacional. Eh, quizás... Eh, tomaste esto con eh, un, profes un profesionalismo diferente eh, desde hace muchos años quizás al resto de, de las chicas el hecho de salir a jugar al exterior desde hace mucho tiempo eh, de poder vivir ¿no? de, del básquetbol femenino que no es tan común sobre todo en nuestra latitud acá en la Argentina este, y, y vivir este, dignamente y eso, también, eso también influye y yo lo veo... Te voy a ser totalmente honesto, yo lo veo muy bien de parte del jugador cuando el jugador eh, dice que no por una cuestión económica, dice que no por una cuestión de profesionalismo, dice que no porque las condiciones no están dadas para poder jugar. Y yo no creo que eso tenga que ver con el no querer a la selección, ni mucho menos. Simplemente también este, me parece que cuando alguien da algo tiene que recibir también algo a cambio o espera que alguien le dé algo y me parece que a veces la, la, este, las instituciones no son tan agradecidas con, con los jugadores eh, en este caso en su momento la Confederación Argentina de Básquetbol. así que por un lado una pena una pena porque sos una baja importante eh, y por otro lado te entiendo completamente eh, y, y, y por lo menos te disfrutamos cuando la Liga Nacional Gisela, un beso enorme, gracias por estar con nosotros, gracias por este, darnos estos minutos eh, y bueno, lo mejor para lo que viene de esta temporada, ¿no? Y ahora son las grandes candidatas a quedarse con este título. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que eh, estoy muy emocionada en mis primeros días de, de jugar la Liga porque es un cambio que esperábamos muchas jugadoras y tengo el privilegio de, de ser parte de este proyecto y me siento realmente afortunada. Eh, esperemos que todo esto ayude para un, un cambio de básquet femenino que ayude a la selección que es lo que todos queremos ¿no? que estar juntos para, para una buena causa así que agradecerte a vos agradecerte a, por el apoyo que, que siempre nos brindás y también a Kimsa eh, porque nos tratan no te imaginas cómo. realmente son un equipo profesional eh, no hacen diferencia de nada más allá de que tienen una estructura con el básquet masculino y eso nos ayuda a hacer más fácil todo pero la verdad que muy agradecida de cómo nos cuidan y cómo nos respetan, así que estoy muy feliz de estar eh, compartiendo todo este proyecto acá en Santiago del Cero. Un beso enorme, Gisela. Un beso grande para ustedes y muchas gracias. Bueno, la palabra de Gisela Vega, qué jugadora, ¿eh? Oh. Qué, qué, qué...